pues vamos adelante con más música hoy en esta gran ocasión aquí lo que es retropical sonidero pues si vamos adelante y más sin antes vamos a mandarles unos saludos muy、bueno, especialmente para s a l u d o m o r a y é y sus compañeros de nosotros que se encuentran hoy en esta gran tarde pues escuchándonos vía internet pues si vamos adelante con música ahora s í vamos adelante con la gaita universal Vámonos. Vámonos, y esto es pues, para u e s p nuestro s t a f f técnico Los Locos de la Noche. p a s e m o más adelante, Gaita Universal. Adelante. y e soy es m ú s i c a de Gaita. Ahí está, saludos para Edgar y Angélica. Buenas tardes. Y es la Universal. Vámonos, eso es. Ahí está el saludo para el, para el amigo Piedra, el estrellita y el portero, el Castras, que nos escucha. El Costras, quién sabe por qué será el Costras, ¿eh? Vámonos, eso es. y es México. adelante. メシコ、や、や、や、や、や、o や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、や、 Para el PA, para Pablo Ojeda, Vicente y Juan, que nos oye n desde Cuautla. ¡Achirón c u a u t l a c u a u t l a ¡Bien, vámonos! Ahí está para la amiga Liz. Para、bueno, la secretaria del casetón, ¡Aulas! v Es, es Cautla, no Cocla. ¡Aulas! v Esto es Jazz de Soto n México. o a Pues bien, vamos adelante con un poco más de música, ¿qué tal? Pues bueno, no antes darle las gracias a la señorita Liz, Leo, el amigo Ángel López. Pues como les decimos, pues muchas gracias por habernos este espacio a nosotros a los sonidos. Y pues bien, vamos a d a r l e un saludo muy especialmente para Osvaldo, Luis, Don Pepe y Sandra, que son 100% Retropical t r o Sonidero, que es la casa de los sonidos. Y d i c e aquí, que siempre nos escucha. Pues bien, vamos adelante con el siguiente tema, pues ya, que tenemos para ustedes algo de música de salsa pues que ya tenemos a cargo del señor enrique gonzález pues bien vamos adelante c o música para ustedes esto es jazz de escotón méxico escucha el tema y el tema que se llama este es algo de salsa que también algo rico a los g a b r o s o algo ya escuchado y esto es catalina la o r a ahí está vamos a ver un esmente para los amigos chau galer latin jazz adelante, ¡Adelante! メス。あなた、カタリガラオ。